Quienes seguís habitualmente este programa lo conocéis porque esta va a ser la tercera vez que hablemos con él. Enrique Durand saltó a la fama por solicitar créditos a 39 bancos y no devolvérselos. Por eso es conocido popularmente como Robin Bank. Nunca tuvo intención de devolverlo y donó los 492.000 euros a Iniciativas por el Cambio Social. En 2008, coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers, hizo pública su estafa al sistema bancario con el objetivo de señalar que los mecanismos del sistema monetario son antidemocráticos y son el origen de la crisis financiera. Tras varios meses en prisión, Enric decidió huir estando en libertad condicional por considerar legítima su estafa a los bancos. Desde la clandestinidad promueve la cooperativa integral catalana y otros ecosistemas que viven al margen del sistema financiero. Ahora ha decidido salir a la luz de nuevo para reivindicar su retorno en libertad y volver a poner en el centro de la mesa el debate sobre la creación del dinero y la mecánica del capitalismo Vuelta, vida Bueno, yo pienso que el Enric, toda la seva vida Creo que enrique ha dedicado ha su vida de, al servicio de la, de la sociedad, de la sociedad de la tanto en ese cambio que le cambió la vida, como la en la su talante deportivo, que después que ha cambiado casero, su forma de ver la vida y de vivir entregado a la, la, la sociedad. Como el esporte y que después va a cambiar toda la seva manera de ver las cosas al saber de la sociedad, ¿no? Es como una entrega total. ¿no? Enrique Durán, crudas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué has decidido que quieres retornar en libertad? Bueno, y es el principio que me tuve que marchar, eh, estaba en mi cabeza el hecho de volver, ¿no? Y lo sigue estando. Eh, o sea no ha habido un cambio en ese sentido lo que hay es una mayor determinación de preparar ese camino de vuelta ¿no? aunque aún no es concreto y no se puede poner una fecha ni una forma pero pero estamos trabajando en ello a través de lo que llamamos la campaña Retorno en Libertad ¿Y ese retorno significa que podrás participar más activa y directamente en todas tus acciones? Bueno, ese es el objetivo ¿no? es decir, yo en estos dos años he seguido participando muy activamente y de hecho pues seguramente pude hacer algunas cosas que con la presencialidad física no, no hubiera tenido tiempo de que hacer, pero al mismo tiempo tener que estar escondido pues me limita la capacidad de, de incidir en directo, más, más de trabajo en equipo, más de, de diálogos, etcétera. Y por tanto, pues... Creo que es, es un paso importante que tengo pendiente el poder conseguir esa, esa plena libertad. ¿Cuánto tiempo hace que llevas en clandestinidad? Pues ahora dos años y tres meses y un poco más. O sea que ya es, ya es un pico. ¿Se hace muy muy dura esa vida, Enric? Bueno, se, se, hace, duda, du, se hace dura para algunas personas, para algunos aspectos. A mí en... O sea, realmente no es que se me haga dura porque porque me adapto mucho a las condiciones que tengo en cada momento y siempre encuentro la forma de, de estar motivado y de, y de plantearme nuevos retos y de estar pendiente de ellos. ¿no? Entonces, a mí no, pero sé que a la, a la gente que, que me ama, la gente a mi entorno, pues sí que, sí que se le hace mucho más duro. Precisamente por esa clandestinidad en la que vive desde hace más de dos años Enric, la realización de esta entrevista no ha sido fácil. Hemos tenido que seguir unos meticulosos protocolos que él nos ha indicado, como ya lo hizo en anteriores ocasiones, para establecer conexión con, con él. ¿Por qué crees que es injusto eh, que tú tengas que estar privado de, de libertad o viviendo, en este caso, prófugo de la justicia? Bueno, sí. Es... O eh sea, mi acción siempre ha ido de generar un sistema justo. El sistema financiero actual eh, no lo es claramente y, y el digamos el debate de fondo para, para transformarlo para que para convertirlo realmente en, un, en una herramienta para la sociedad y no en un problema, pues no se da aún en los espacios que se tendría que dar, ¿no? Sobre todo pues por ejemplo en el estado español es algo que que está fuera de la mayoría de debates, ¿no? Eh, en cambio, pues hay ya países en los que se empieza a dar y eso es un avance, ¿no? Pues en, en otoño pasado se habló de ello en el Parlamento de Inglaterra, uh -huh. ahora Island Islandia se ha planteado ya cambiar completamente su sistema monetario para generar un sistema que realmente sea público y que el crédito sea un servicio público, eh, entonces empiezan a haber algunos, algunos síntomas de que eso está cambiando, pero pero aún está lejos en el Estado español y lo que hacen esos síntomas es animarnos a movilizarlo, tanto en el Estado español como en Europa, para, para extender y generar ese debate social y que pueda llegar a lo público, igual que ha llegado la corrupción, igual que han llegado los recortes sociales u otros debates que sí que son mucho más extendidos. ¿no? Por eso, eh, ligado con el tema de retorno a la libertad, pues hace tres meses también lanzamos el llamado a crear la campaña Ocupi Banking Y, ...y estamos trabajando en ello, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Ocupa ahí banking en la que estáis ahora eh, metidos de lleno? Bueno, se trata... De, o sea, no es un objetivo concreto... ...sino es el objetivo general de generar ese debate... ...que pueda cambiar el sistema bancario... ...es decir, estamos hablando de un sistema bancario... ...que se crea el dinero eh, de la nada y la gente lo paga con interés... ...además eh, lo hacen solo los bancos privados que es el principal problema, es decir, ellos tienen un privilegio que afecta cómo entra el dinero en esa sociedad y, por tanto, eh, pues ese dinero entra como a ellos les interesa. ¿no? Actualmente, más del 80% del dinero es creado eh, solo con intereses financieros, menos del 20% va a, a proyectos productivos, uh -huh. a iniciativas de creación uh -huh. de riqueza real, que es la función que tendría que hacer la, la creación de dinero y, y la hacen en un porcentaje muy pequeño. Y por tanto, pues, eh, esa, ese sistema monetario nos lleva a las consecuencias sociales que tenemos, a cada vez más disparidad social, más diferencias, más pobreza, eh, crisis periódicas y todo lo que lo que ahora, después de siete años, ya de la crisis que empezó en el 2008, pues... Uh -huh. Como mínimo las consecuencias son muy claras y conocidas por la gente. ¿no? Has contado algo que, que me ha resultado chocante y que además ayer un oyente cuando anunciamos la entrevista contigo nos hizo notar. Eh, ¿Realmente la banca crea dinero de la nada? ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? Explícamelo. O sea, cada vez que se, que se contrata un crédito, ese ese crédito es dinero bancario que se, que se crea de la nada en el momento de firmar el crédito. Eh, eso supone más del 97% del dinero que se crea de uh -huh. hecho el dinero se crea básicamente de esta forma y solo hay un 2% que es el dinero físico y un 1% que es que es lo mismo pero las monedas ¿no? el, el dinero físico lo crea el Banco Central Europeo y las monedas las crea el, el, el Banco Central de cada país con lo cual el, el otro principal, que es el 97%, están en manos de los bancos privados, que aún siguiendo las reglas que les marca el Banco Central Europeo, pues eh, realmente tienen un beneficio importante de ello. ¿no? Y todos los sistemas de poder que hay en relación esa creación de monetaria determina pues qué, qué iniciativas privadas reciben financiación, qué partidos políticos la reciben, qué tipo de obras, qué tipo de de impacto en la sociedad, pues por ejemplo que las cooperativas nunca tengan financiación de esos entornos, es decir el construye la sociedad tal y como uh -huh. la tenemos Todo esto se cuenta pormenorizadamente dentro de esa página en la que está lanzando la campaña OccupyBanking.net donde se denuncia como nos está diciendo enrique que tanto el Banco Central se rige según mecanismos antidemocráticos, como el monopolio ...en la creación del dinero... Los bancos son el negocio con mayores subsidios en el mundo, especialmente protegidos por los gobiernos. Mientras el dinero se acaba para el resto de nosotros, los grandes bancos privados continúan creciendo porque cuentan con el mayor de los subsidios, licencia para imprimir el dinero. ¿Difícil de creer? Mantil Wolf, jefe editor económico del Financial Times, asegura que la esencia del actual sistema monetario es la creación del dinero de la nada por los préstamos insensatos de los bancos privados. Has escuchado bien, la banca privada crea dinero de la nada, luego nos lo presta y encima, cobra intereses. Porque es clave este punto, Enrique, ¿cómo nos afecta esto de que los bancos puedan crear dinero de la nada, aunque entiendo que no es exactamente de la nada, ¿no? Sino por, por autorización y según la riqueza de los países en los que están esos bancos. No, es decir, sí que sí que es de la nada. Y lo que pasa es que depende de lo grande que sea un banco, tiene más capacidad o menos de hacerlo. Por eso los bancos más grandes están son los que están quedando porque los pequeños tienen mucho más riesgo a la hora de crear dinero. Uh -huh. Porque el, el, el dinero tiene que ser real en el momento que se transfiere a otro banco. Pero uh -huh. dentro del mismo banco se pueden crear todo el que quieran. De esa forma, pues por ejemplo, si un banco muy grande como, como el Santander o el BVA... Eh, la mayoría de esos movimientos son entre cuentas del mismo banco uh -huh. eso no tiene ningún tipo de control el control y las reservas se tienen que poner cuando hay transferencias a otros a otros bancos ya sean de España o de Europa o del mundo uh -huh. entonces es allí en las relaciones entre los bancos que actúan las reservas y eso hace hace creer que, que hay unos límites mayores pero como, como decía esos límites no existen cuando quedan menos bancos y, y cada vez son más grandes ¿y eso cómo nos afecta a nuestras vidas? Pues eso lo hemos visto cómo nos afecta eh, con la crisis. Hemos visto que, que los bancos más grandes son demasiado grandes para caer, que son subsidiados también o sea ya no solo por la creación de dinero que, que ellos controlan, sino también luego cuando llega el momento de los problemas a través de los estados que los han financiado, ¿no? que es que son eh, 68.000 millones de, de euros, por ejemplo, lo que ha pagado el, el Estado español a, a los bancos Y, y de esto solo se ha devuelto el 3%. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa situación se da pues, porque ellos tienen un poder mayor. De hecho, los los estados tienen que pedir créditos también con interés a los, a los bancos, cuando te, en teoría sería quien controla la creación de dinero. Eso es un sin uh -huh. sentido completo. ¿no? De hecho, vosotros denunciáis que el barco central europeo También es cómplice de estas prácticas. Desde 2004, bajo la vigilancia del BCE, el crecimiento de Irlanda, Grecia, Portugal y España se incrementó más del 20% por año y los precios de las propiedades se dispararon. Cuando el crédito bancario cayó, los precios de las propiedades colapsaron, los promotores quebraron y los sistemas financieros de estos países quedaron insolventes. El Banco Central Europeo habría podido evitar esas burbujas así como terminar con las crisis bancarias y económicas que siguieron pero no lo hizo hasta que se dieron importantes concesiones políticas como el traspaso de poderes fiscales y presupuestarios de cada estado soberano a la Unión Europea. Las deliberaciones de los órganos definidores del BCE son secretas. El mero intento de influir en el BCE está prohibido de acuerdo con el Tratado de Maastricht. El Banco Central Europeo es una organización internacional que está por encima y fuera de las leyes de cualquier nación. El BCE es famoso entre los economistas por ser uno de los bancos más poderosos y opacos del mundo. El Banco Central Europeo Enric, ayer mismo conocíamos la noticia de que el Sistema Financiero Internacional pide ahora una mayor regulación en el fórico en el Foro Económico Mundial. ¿Servirá para algo? Bueno, una cosa son los mensajes que dan públicamente que cuando se, se, se siente más centro de atención, pues Tienen un, toda una campaña de marketing, de comunicación para tratar de echar pelotas fuera y otra cosa es lo que puedan hacer de cara adentro, ¿no? Por ejemplo, en este vídeo que acabáis de, de sacar un trozo es el, The Princess of Yen que estudia eh, el Banco de Japón y, y cómo generó todo, toda la crisis en Japón que, uh -huh. que llegó antes que en Europa uh -huh. y allí explica cómo... El 75% de los trabajadores del Banco de Japón, su función es hacer propaganda. Uh -huh. Realmente solo había un, un, un 25% que se dedican a, a hacer la función que se supone que es el Banco de Japón. Eso es muy importante porque no, no es, tenemos que creer lo que dicen en la prensa, sino uh -huh. sino analizar realmente lo que hacen. Uh -huh. ¿Y qué realmente lo que ha hecho el Banco Central Europeo y de qué forma ha influido en la crisis que seguimos padeciendo? Esta crisis estafa. Sí. Pues... Pues tal como decía este vídeo, el Banco de, eh, Centro Europeo alentó la expansión ex excesiva del crédito, especialmente en los países del sur de Europa, hasta llegar a una situación insostenible que cuando cuando ya no se podía seguir expandiendo el crédito y, y, y cambió las órdenes para que se empezara a contraer, eh, acabó completamente con la liquidez. Esa parte es muy importante uh -huh. porque aún es más desconocida que no solo se crea el dinero de la nada, sino que cuando se retornan los créditos uh -huh. el dinero desaparece. Es eso Con lo cual, si, si empiezan a retornarse, a retornarse créditos y se, y se van creando menos créditos de los que se están retornando, va desapareciendo liquidez a la sociedad y entonces la gente llega a percibir, como, como ha pasado con la crisis, que, que hay mucho menos dinero que antes y que y que no hay dinero para abastecer las necesidades básicas, los sueldos, etc. ¿no? ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Caen, se ha desaparecido. La mayor parte de ese dinero ha desaparecido al, al no devolverse créditos, que entonces simplemente desaparece también la, la deuda o al devolverse, uh -huh. eh, desaparece directamente, digamos, por, por porque era dinero de la nada y vuelve a la nada de alguna forma, ¿no? Solo uh -huh. el dinero que es la parte del interés se convierte en beneficio de los bancos y se puede volver a poner en circulación más tarde, pero pero directamente ese, ese dinero que se ha devuelto ha desaparecido, con lo cual es un periodo de contracción muy grande, uh -huh. que se o sea, Hubo un cambio muy grande en las políticas de crédito mm -hmm. del 2007, 2008, 2009 sí. y ese, ese cambio tan grande de, de, contrayendo el crédito provocó el desabastecimiento de liquidez a la, a la economía real con todas las consecuencias que tuvo. Y, por tanto, el, el Banco Central Europeo probablemente, y eso es lo que anuncia ese vídeo, mm -hmm. era consciente de que esto iba a pasar y, y tiene unas políticas detrás que son parte de ese plan neoliberal que ahora viene con, el, con, con los tratados oscuros que está, que está preparando del, del TTIP uh -huh. de, eh, de generar cambios estructurales que, con la excusa de la crisis, pues quieren extenderlos con, con más determinación y con menos resistencia. ¿no? El TTIP, y... el tratado entre Estados Unidos y Europa de liberalización eh, a ambos lados del océano, que dicen que puede ser además una una nueva manera de abrirle las puertas al, al sistema financiero como ya hemos visto y nos está contando enrique durán que ha hecho el banco central europeo podemos hacer algo para eh, pa, para que sea más transparente ese banco que, que en realidad es eh, la, la, la reserva central europea bueno yo creo que el, que el banco central europeo habría que abolirlo y reconstruirlo un sistema bancario monetario de mmm, desde cero a partir de a partir de realmente de un proceso democrático que es lo que lo que nunca ha existido en el centro de poder del sistema bancario, ¿no? Es totalmente algo fuera de control que se habla mucho de las monarquías, pero es que el Banco Central Europeo es es algo peor porque uh -huh. tiene los mismos privilegios que la monarquía, pero encima tiene la de creación del dinero, uh -huh. el, el control de todo ello, ¿no? Y, pero más allá más allá de, de esto yo creo que lo que lo que realmente está a nuestro alcance y es por lo que más es, estoy trabajando es para eh, generar un sistema monetario bancario mejor que el actual o sea gener, generarlo de forma paralela para que al final se pueda oponer y se pueda y, y pueda llegar a ser hegemónico es lo que llamáis dinero positivo eh, esta asociación que reivindica la reforma del sistema de creación y distribución del dinero en qué consistiría exactamente ese sistema sería paralelo eh, en sustitución al ¿no? que existe. Bueno, son distintas propuestas. Lo que propone dinero positivo es que el, la creación de dinero pase de la, la, a las manos del Estado y deja de estar de ser un privilegio de los bancos. Ah. ¿no? Esta es la propuesta concreta de dinero positivo, que es una red que sale de Inglaterra en, Inglaterra, en inglés es positive money mm -hmm. y que hace esa propuesta concreta. Pero lo que lo que estamos trabajando es de, desde Fair Coop, desde entornos que construimos alternativas económicas es tratar de construir un sistema paralelo, porque solo lo podemos iniciar de forma paralela pero que en un momento dado, a través de la viralidad, a través de la participación de la gente pueda demostrar que es un sistema mejor y que pueda generarse debate de que pueda sustituir el actual. ¿no? ¿Y cómo funcionaría ese sistema exactamente, Enric? Bueno, Pueden haber muchas opiniones al respecto y, y, y muchos desarrollos teóricos distintos que se pueden poner a debate y eso es parte de lo que queremos hacer desde Occupy Banking, de generar debates sobre esos modelos. Uh -huh. Pero mi, mi, mi planteamiento sería que esos sistemas fueran descentralizados, es decir, que no fuera simplemente pasar de los bancos al Estado, que ya hemos visto que tiene también muchos problemas de corrupción, uh -huh. sino que esté realmente en manos de los ciudadanos a través de herramientas que hagan que la creación de dinero sea descentralizada. Uh -huh. Con las nuevas tecnologías se puede hacer que es que cuando se identifica una creación de riqueza a través de un proyecto productivo, uh -huh. el, el crédito mutuo eh, permita que, que se genera dinero para, para sus necesidades de, de producción uh -huh. y que luego con el ciclo de producción acabe devolviéndose ese dinero y, y luego vuelva a empezar. Entonces sería un, un, un dinero-crédito que, que iría expandiéndose y contrayéndose pero de forma eh, coherente con, con, la, con la producción. Y de forma participativa, descentralizada, que se podría ir modulando cuáles son las reglas que funcionan a través de la democracia directa de la participación de la gente. Dinero además que sirva para financiar proyectos sociales que ayuden a limar las desigualdades que hay en nuestro país. Vamos a hacer una muy breve pausa antes de seguir con la conversación eh, con Enrique Durán para escuchar una canción, un microtema que nos ha hecho llegar el grupo eh, Castizo Variedades Azafrán. Ahora en la campaña electoral han sacado una serie de chotuits, es decir, chotis con la duración de un tweet hablando de todas esas conveniencias y complicidades que hay entre los poderes públicos y privados, por ejemplo, entre el poder público y la banca. Y este monopoli Siempre gana la banca Se queda tú el barnet en el barrio Salamanca, para el resto, no hay presupuesto. Chotuit. El genial y brevísimo Chotuit de Variedades Azafrán, un grupo que os recomendamos seguir por cómo le han dado la vuelta y han, se han apropiado. De los ritmos más castizos y las músicas más folclóricas Desde el tango hasta el chotis, como escuchabais Para hablar de la realidad que nos rodea Esa realidad en la que, como os hemos dicho desde el principio del programa Si votas a los de siempre, pues tendrás lo de siempre Bien, hay una última cuestión que debemos tratar Las radios piratas claro no. ¿A qué ministerio corresponde? atenía a mi primer ministro cuál es el plan será listaster son muy populares y en realidad no infringe ninguna ley que se sepa pensamos cerrarlas dentro de un año son una cloaca de sucio e irresponsable comercialismo y degradación moral desde luego punto es la república independiente de la raza en esta cloaca a la deriva y en clandestinidad este comando itinerante de la radio seguimos hablando con Enric Durán de la búsqueda y construcción de alternativas a ese monopolio, al monopolio del poder financiero en nuestras vidas. el movimiento antiglobalización surge en un montón de proyectos, entre ellos la red del decrecimiento, y hay cierto agotamiento de la fórmula de las contacumbres que se acaban convirtiendo en rituales en los que todo el mundo ya conoce un poco lo que va a hacer el otro. Y percibe un poco ese impacto simbólico y estábamos un poco cansados de trabajar a nivel tan mediático, tan simbólico, necesitábamos muchos de nosotros cambios más tangibles en una esfera que puede ser más personal. I local i nosaltres eh tocar realitats eh, més tangibles i canvis en una esfera potser més personal i local, no? Enric Duran no solo estafó o com ell diu, expropió a los bancos en beneficio de la societat civil, sinó que també ha impulsat el moviment de decreiximent que propone una revolució integral i ha donat frutos com la cooperativa catalana integral que oficialmente no existe, pero lleva cinco años trabajando como colonia ecoindustrial postcapitalista. enrique lo primero, que hiciste? ¿A quién le viste realmente aquellos 400 más de 490.000 euros que expropiaste o estafaste a la banca? Eh, fueron 360.000 euros, porque el resto fueron costes de la, de la acción, de la, de la de toda la operativa, y esos 360.000 euros fueron distribuidos entre el, la, el impulso del momento Proal el Crecimiento en Cataluña a través de distintas acciones, como distintas jornadas, eventos, la Marcha por el Crecimiento eh, y, una, y un, en, un concurso que se hizo entre proyectos que se distribuyeron a, a unos 15-20 proyectos a, a algunos pequeños fondos. Y luego también, por otro lado, las tres publicaciones, eh, Crisis, Podemos y Queremos, Y también eh, el, todo el desarrollo, bueno, la, eh, los gastos que hubieron alrededor de, de, del, del local del InfoSpy, el apoyo a la tele cat uh -huh. y, y, y gastos bueno gastos distintos que había allí. También al inicio había deudas que se habían generado a partir de, de apoyo a distintos movimientos sociales de ese espacio, pues básicamente ese tipo de cosas. Eh, Habrá quien piense que tú no eres más que un... ...ladrón de bancos, con un discurso muy sofisticado... ...¿en que se ha podido plasmar eh, esa inversión que tú dices... ...que has hecho a la sociedad civil para mejorarla? Bueno, para mí el, el impacto más importante no fue directamente... ...a través de, de esas acciones, sino lo que fuimos capaces... ...de construir con toda esa red que se había creado... ...que fue la, la Cooperativa Integral Catalana... Y, ...y esa realidad que ya después de cinco años... ...que se han celebrado este último fin de semana pues se puede contemplar en, en muchos lugares de cataluña ¿no? hay bueno mucho que se puede conocer de ello eh, está o sea, se puede encontrar mucha información en la página web está también un vídeo que es el vídeo de eraas que, que está ya publicado en internet eh, es algo que bueno que, que mucha gente conoce pero también mucha gente no conoce y por tanto pues invitamos a, a, a ver realmente lo que se está haciendo porque dice es expropiar y no estafar Eh, bueno, digo dije expropiar, igual también tendría que decir recuperar. ¿Ah? Al final se trata de, de unos grandes eh o sea movimientos de riqueza de los pobres a los ricos que se han dado históricamente y se siguen dando por cómo está organizado el sistema ec económico bancario y por tanto lo que hacemos desde estos ámbitos desobedientes de activistas es recuperar una, una parte porque es una parte muy pequeña de esos fondos para para, tra para tratar de asociarlos con el bien común de la mejor manera que, que sabemos y que, y que somos capaces de, de hacer ¿no? en ese sentido pues eh, al final lo, la parte clave no es de dónde salga que en todo caso tenemos que preguntarnos por qué tenemos que sacarlo de allí que es pues porque es donde está la creación de dinero donde está esa abundancia que, que en el pueblo no existe Y por otro lado, mmm, generar un movimiento social, necesitar recursos y ese fue algo, una acción que se hizo puntualmente, pero luego pues vamos buscando otras formas también de, de conseguirlos, ¿no? Y pues ahora actualmente a través de, de FireCop y de la criptomoneda FireCoin, pues estamos generando otra forma de generar de extender esos recursos, pues que ya no, no, no es propiamente ilegal, sino sino creativa, constructiva y... Pues explícanos, explícanos, Enrique, que a la gente le interesará saber mucho qué es FairCoop, esa cooperativa justa, y ese FairCoin, esa, esa moneda virtual. Y trata de hacerlo de la manera más sencilla, pensando que puede haber un público muy diferente, escuchándonos en este momento. Bien, una cooperativa abierta de ámbito mundial que, que hemos fundado en septiembre del año pasado. De alguna forma, pues ya tras dos años de la clandestinidad, decido centrarme más en algo que, es, que pueda hacer online y, y empiezo a impulsar esa, esa cooperativa como herramienta de encuentro y de construcción postcapitalista de movimientos, cooperativas, iniciativas de economías locales, etcétera, que pueden construir juntas un espacio global de, de otra economía que permita impulsar y apoyar de tipo de iniciativas y que y que por tanto pues sea mucho más fácil construirlas a partir de las herramientas que pongamos sobre la mesa. Uh -huh. Entonces, una, una herramienta concreta que ya escogemos desde el principio y que permite ir construyendo esa independencia monetaria, al mismo tiempo fuentes de, de acceso a recursos, es Firecoin, que es una criptomoneda como mucha más gente conoce a Bitcoin, aunque también hay mucha gente que aún no la conoce, es cierto que técnicamente es, técnicamente es parecida en el sentido que es peer-to-peer, -peer, que no, nadie la puede centralizar, controlar, que que es encriptada, por eso se le llama criptomoneda, pero lo más importante es eso, que no tiene un centro. Uh -huh. Y también como a nivel de moneda es importante entender que no es una alternativa completa al sistema monetario, que uh -huh. es lo que he comentado antes, que sería un, un sistema de crédito mutuo, también lo que haría falta, un sistema donde donde se expande contra el crédito según las necesidades productivas, uh -huh. sino que Firecoin en cuanto a moneda su, su principal uh, potencialidad es como reserva de valor. Es decir, tener una reserva de valor uh -huh. que no esté controlada por los bancos y que sea de la gente descentralizada y que solo confiando entre entre la gente, confiando en el propio proceso de la, de la cooperativa de Firecorp, podemos entender que, que esa reserva de valor puede ser útil para generar capital social e impulsar proyectos cooperativos. Este, este tipo de proyectos, eh, Enric, ¿crees que pueden ser realmente una alternativa al capitalismo? ¿O son espacios autónomos al margen, como por ejemplo propone el profesor Carlos Taibo? Bueno, empiezan siendo eh, opciones al margen, como, como hemos ido construyendo en los últimos años, es decir, la gente que no estamos a gusto con el sistema actual podemos empezar a vivir de otra forma, de hecho, Firecoin en ese sentido es, es muy útil porque como sistema de pagos es muy versátil y a diferencia de las monedas sociales que se quedan más concentradas en los ámbitos locales y más alternativos, la, la criptomoneda puede ser usada para hacer cualquier tipo de pago. Uh -huh. Lo que permite, si, si lo deseas, desconectarte prácticamente eh, de forma completa del, del sistema bancario, del, del euro, y hacer cualquier tipo de pago a través de esta criptomoneda. Uh -huh. Desde pagos online, pagos con tarjeta, pagos con transferencia y uh -huh. pagos en tiendas, etc. ¿no? Pero eso, sí, no, continúa. Entonces, al ahora, por su envergadura, pues puede ser algo que, que es alternativo, pero depende de todos nosotros que ese tipo de proyectos puedan ser eh, más hegemónicos, más extendidos, y que puedan ayudar a ser parte de esa alternativa. No serlo ellos solos, porque no, no lo son, sino ayudar a construirlo, ser punta de lanza, para que Podemos demostrar que otra economía es posible y que, y que, y que la estamos llevando a cabo ¿no? realmente se puede conmover se pueden comoover los los cimientos de, del sistema capitalista en el que vivimos? ¿Se, se los puede quebrar bueno el sistema capitalista en el que vivimos y ya, ya quiebra el solo no es decir quiebra en beneficio de unos pocos y en perjuicio perjuicio de, esa, de, de la mayoría ¿no? entonces esa población que, que nos hemos afectado por esas situaciones necesitamos la contar con otras opciones que no dependan de, de ese poder que solo mida para, para esa minoría, ¿no? Por tanto, eh, necesitamos esas alternativas, eh, las podemos construir y uh, cada vez la tecnología, el conocimiento, el, la experteza que existe de muchas personas puede hacer que, que esa otra economía sea una realidad. Es decir, ahora mismo hay técnicamente... Y humanamente, posibilidad uh -huh. de construir otro sistema que no dependa de, de los bancos centrales. Depende de la fuerza que tengamos en hacerlo posible. ¿Y esa economía cómo la regulamos? ¿O se basa en la buena voluntad de las personas? Bueno, eh, la tecnología también está haciendo que... que se puede asaltar cualquier regulación. De hecho, los primeros que se asaltan cualquier regulación son los propios bancos. Es decir, la están tan sofisticados sus sistemas de inversión, de especulación, etcétera que no hay ningún control que lo soporte. Ajá. Por tanto, esa es la realidad que tenemos. Y vale, pero ¿cómo la mejoramos? Otro, ¿En este sistema dos, alternativo? Otro, bueno, yo creo que, que una una clave es también tener sistemas de autorregulación que puedan ser descentralizados y por tanto puedan ser resilientes cuando crezcan y no, y no sean corruptibles. No no haya un poder que se quede en pocas manos uh -huh. y, que, y que puede puede pues eso ser ser corrupto, ¿no? Entonces, uh -huh. para ello existen sistemas que se están haciendo cada vez más sofisticados para el bien común, que son los sistemas de reputación, sistemas a, tra a través de los cuales la población puede participar en, en votar quién tiene uno, quién puede tener unos derechos, quién puede hacer unas tareas, quién, quién está haciendo para el bien común, quién es de confianza, quién no lo es, etcétera. Y esos sistemas son muy resilientes porque como más gente participa en ellos, mejor funcionan. Uh -huh. A diferencia de los sistemas centralizados, que como más gente participa, van, van, van a peor. En Me refiero en el sentido de como estructuras más grandes, pues los sistemas centralizados son más difíciles de gestionar. ¿no? Uh -huh. Por una sociedad más justa, Enric Durán ha empeñado su vida desde hace años demostrando las fisuras que tiene el sistema capitalista. Es algo que ha revertido en muchos proyectos, que en el fondo pienso que si no hubiese sido por aquella acción, pues no sé si estaríamos donde estamos. Da continuidad a otras acciones que han pasado a la historia, como las expropiaciones de Citibank de Lucio Urtubia. Yo creo que eso es lo que hay que enseñar en las universidades y en todos los sitios a perder el respeto sobre todo a este sistema idiota. Mi pueblo es la humanidad, mi patria el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en curas ni credo. Escuchábamos a Lucio Urtubia, a quien eh, también tuvimos en este programa en una anterior etapa y a quien pudimos ver junto con enrique Durán, en el Salvados de hace dos fines de semana. ¿Qué te une a ti con él? ¿Hay alguna relación, aparte de, podemos decir, ideológica, personal? Bueno, yo a Lucía lo conocí antes de hacer pública mi acción. Eh, aparte de leerlo y verlo en un documental, pues eh, fui a verlo en una charla que hizo una, en una ocasión en Barcelona y me pude reunir brevemente con él. Y luego cuando dice pública la acción pues ya hemos coincidido en muchas más ocasiones tanto en charlas como él me invitó a hacer un, una presentación en, en el local social que él maneja en, en París uh -huh. y, y, y por tanto pues a partir de allí también con el trabajo de Nuria Guay que hizo un, un proyecto con colaborando con, to, con los dos a la vez y, y del que salió también un manual de expropiación de las entidades bancarias eh, pues hemos coincidido en diversas ocasiones. Uh -huh. ¿Sigues manteniendo relación con él? Eh, sí, bueno, el ahora pues eh, no es tan fácil para mí mantener relación física con nadie, más con alguien que no utiliza tanto internet, como puede ser Lucio, pero sí que eh, tengo que confesar que en una ocasión durante esa clandestinidad eh, fui a su local en París y lo fui a visitar también. Sé que no puedes dar muchos detalles de, de tu vida precisamente, porque estás en la clandestinidad, pero se hace muy difícil la, la vida que llevas. ¿Cómo te organizas? tienes ¿Puedes tener relación con alguien? ¿Tienes miedo de que la policía pueda ir a buscarte en cualquier momento? Bueno, eh, es habituarse a tener una serie de precauciones, a, a que igual cosas que en la vida cotidiana normalmente son mucho más fáciles, pues en mi caso tienen que estar previstas, organizadas, y a se hacen más complicadas. Pero más allá de eso, pues, eh, pues como decía, lo, lo llevo bien, ¿no? Y cada vez voy voy pudiendo, pues, en algunos entornos tener más contactos sociales, allí donde me muevo, y hacerlo en un contexto de seguridad que, que nos hace sentir a todos, pues, pues, tranquilos en ese aspecto, ¿no? Y más, pues, no te puedo decir. Escuchábamos al inicio de esta entrevista a tu madre, Afina Girlat, en el documental Retorno, una historia que construimos juntos, que cuenta dónde fue a parar el dinero que expropiaste a los bancos, como nos has contado. Ella cree que tú estás dedicando tu vida a conseguir el cambio que consideras necesario para el mundo. ¿Está mereciendo la pena el sacrificio y crees que lo estás consiguiendo? Bueno, que es importante responder es que no es ningún sacrificio. Es decir, cuando alguien se dedica a lo que le gusta, en lo que cree y lo puede hacer de forma coherente con, la, con su forma de pensar, pues pues estás a gusto contigo mismo, estás a gusto con lo que haces y por tanto no es ningún sacrificio. Así que tienes, o sea, claro que he tenido que elegir, he tenido que dejar de hacer muchas cosas, pero he podido hacer muchas otras, en ese sentido más con sacrificio es una elección. Enric, eh ¿por qué tú eh, no eres un ladrón? Bueno, más que nada soy un activista. Es decir, llevo 15 años dedicándome al activismo de forma completa. He impulsado un, un montón de iniciativas en todos esos años y la acción con los bancos la hice en un momento concreto para demostrar algo concreto uh -huh. y, y que la sociedad pudiera ver quién quién es realmente quién roba aquí, ¿no? Uh -huh. Lo que te dice, por tanto, es mi activismo, uh -huh. mi inicio de proyectos, estos últimos años proyectos cooperativos con un gran impacto a nivel... Eh, global en el sentido de la innovación que, que implican y, y lo que hacen de pensar para re, renovar las formas de hacer de construcción de alternativas uh -huh. y por tanto pues eh, pues quiero que se, que se vea también toda esa parte que estoy haciendo y que y que no sale tanto en los medios de comunicación ¿no? Por eso hemos querido hablar contigo, precisamente para que explicaras todos esos proyectos y no solo la parte digamos que te dio a conocer que fue aquella acción de expropiación de dinero a la banca con la que tú pretendías Hacer una demostración de cómo funciona ese sistema. ¿Es posible otro sistema, Enric? Sí, es posible. Lo estamos construyendo. Lo, la cooperativa integral catalana es otro sistema, eh, otro sistema a escala regional, un sistema que, que en el que participan ahora algunos miles de personas de una u otra forma. Y FireCop también es otro sistema que se está construyendo y en el que también, de forma descentralizada, en distintos lugares del mundo, pues empiezan a participar también algunos miles algunas miles de personas. Uh -huh. Eh, de que podamos ser exitosos en ese camino y podamos hacer que mucha más gente participe, pues se verá que esos sistemas uh, autogestionados sin poderes centrales, verticales, jerárquicos que los dominan uh -huh. son son posibles y pueden ser una realidad. Pero bueno, muchas otras cosas que parecían imposibles luego han sido hechas y, y se han extendido, como el 15M, con como todo lo que ha pasado después. Y también ese aspecto de construcción de alternativas económicas, alternativas integrales, eh, pues necesita o puede a, a ir creciendo a través de la viralidad que, que puede hacer la gente con pequeñas acciones, ¿no? Y en ese camino estamos. Nosotros somos muy pequeños y nuestra acción minúscula, pero queremos contribuir a la medida de nuestras posibilidades como programa de radio a ese cambio. ¿Cómo y cuándo planean salir de la clandestinidad, enrique bueno eh, como como he documentado de alguna forma hasta ahora no, no está decidido esto no se puede saber eh, estoy pendiente de los cambios políticos que hay en el estado español y en cataluña evidentemente eso va a afectar tengo que reconocer que muchos de mis amigos de activismo puede ser que sean eh, diputados alcaldes eh, regidores etcétera en, en unos meses uh -huh. y eso pues obviamente cam puede cambiar algunas situaciones en el, en el camino de diálogo que se pueda establecer. Uh -huh. Por tanto, voy preparando los pasos para esa campaña y atento a lo que ocurre para ver cómo en concreto puede ser ese camino de vuelta. Pues nos encantará verte de vuelta y por aquí, por la carnicería, cuando esto ocurra. enrique Durán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro espacio y también mucha fuerza con, con esa iniciativa ahora autogestionaria que, que estáis construyendo también. Gracias a ti. Un abrazo. pajarito que cantas en la laguna pas vamos a neptuno ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde no despiertes al niño que está en la cuna no digamos lo que no es verdad que estos presupuestos no tienen sensibilidad ey social no no no no no no Duérmete, lucerito, de la mañana. Retaguardias y vanguardias. Nos hacemos falta. Falta, falta, falta. Falta tu falta. Faltas, nos haces falta tú, tu falda en retaguardia, un abrigo, la bufanda, tu sostén, SOS ten, ser tú, ella, él, el eco de la voz, la canción rota del final, cuerpo de guardia que canta y canta, vocea, más falta tu voz recortada, grita la tarde por poniente y se levanta, no descansas, alguien dejó escrito, retaguardia... ...dijo que eso... ...son las últimas tropas que marchan... ...cuerpo postrer... ...en marcha... ...nosotras... ...somos la voz rezagada... ...personas que trabajan... ...y no trabajan... ...mercancía... ...gente de paz... ...desconocida, explotada en guardia... ...guardas... ...guardianas... ...somos las manos desnudas... ...tu pecho, la voz... ...o palabra alienada... ...pesamos tan poco... Pensamos tampoco Que tu silencio nos construye Y estamos ahí Pasamos todo el día cuidándoos Seguimos en el antes y el después De guardia, retando, hablando, cosiendo, construyendo Trabajando sin trabajo Amamantamos tu sueño Nuestro descanso postergado, pues Tampoco tememos tu ausencia Ya que por lejos que te encuentres Tu vacío, el espacio que no ocupas Nos rodea Eres tan nada que tu suelo sujeta. Vanguardia es épica, barricada, prime time, tiempo único, unilateralización. Retaguardia es cotidiano, la cena de esta noche, la conversación en el bar y en la parada del autobús. El nuevo AMPA que estamos creando en la escuelita de mis hijas. La administrativa sanitaria que pasó el turno de tarde revisando de arriba a abajo el sistema informático para averiguar todos los pericuetos para seguir atendiendo a sin papeles Vanguardias, quienes fueron los que decidieron acampar el 15M? ¿O estuviste o no estuviste en la última manifestación? Retaguardias cada una de las prácticas, grandes y pequeñas, que contribuyen a alimentar, recrear, Revivir el clima de la revuelta, que crea el campo de resonancia donde cada práctica de vanguardia debe medir su oportunidad y su sentido. muestras a la policía tus manos para señalarle tus armas. Mi hija, con sus manos, toca sus orejas para conciliar el sueño. A ti te han aplastado la cara entre el asfalto y la boca de asalto. A mí se me ha rasgado la piel de las manos de cambiar pañales cada 20 minutos de cada día de cada mes desde hace cuatro. Pateas a un policía a tres minutos andando del congreso, sales en las noticias Esprime Time. Eso te pone en la mesa de un pescador jubilado que mataría a todos esos políticos... ...que le hacen pagar las medicinas con su sueldo de 420 euros. Para él y su mujer. Y se come la rabia porque no sabe cómo, cómo les matarían y con quién. Tras el telediario mi tío sigue sin saberlo en absoluto. Te veo, das una rueda de prensa frente al Congreso. Eres una más pero estás en portada. Mi madre procura detener su taquicardia soplando mal. No sabe, se le ha olvidado. la ayuda a respirar. Le marco el ritmo y alejo el periódico. ¿Somos retaguardia? ¿Eres vanguardia? ¿Vanguardia a correr delante de los grises? ¿Retaguardia a ser el hombro o la costilla del guerrero? ¿Criar a Levines para la batalla? Demasiado viejo todo, ¿no? ¿De esta revuelta ya nos bajamos? porque cupimos en sol y no cabemos frente al Congreso? ¿Ya no cabemos todas y todos? ¿Esta revuelta ya no nos espera? No espera tampoco nada de nosotras, las viejas y los niños. Esa revuelta ya la hicimos las madres, los bebés, los locos, las paralíticas. Este es un archivo sonoro que invita a radicalizar los cuidados, a hacer vanguardia de la retaguardia, poner bajo el foco de luz lo que está casi siempre a oscuras, Las dinámicas que nos interconectan y los procesos invisibles que nos dan aliento. Lo proponemos tres mujeres, madres solas, a las que les ha costado algunas horas menos de sueño llegar hasta aquí. Desde el convencimiento militante de que la revolución sin retaguardia no es tal cosa. No tendríamos cuerpos para la revuelta, ni corazones con qué pensarla. que pensarla. Por un lado me dejabas pensando, porque, bueno, bueno, si no sé si era porque las dos van con R, ¿eh? <risa> que, que hay un... De cómo puede estar la revolución en la retaguardia ¿no? porque si no está en la retaguardia me acuerdo cuando surgió el o sea cuando el 15M y todos los momentos de acampada que vienen después de la acampada que todavía estaba viviendo en Madrid a a los a las semanas no cuando ¿tú te acordás que la parte está de si se, se desmantelaba la acampada o no y todo este debate sobre qué pasa si eso que, que fue el símbolo de, del resquebraje del miedo tal y cual desaparecía el símbolo dónde quedaba ¿no? y ...y varias veíamos como que habitar la calle... O sea, si, ...si habitar el 15M era solo habitar la calle... hay un punto de insostenibilidad... Y, ...y la insostenibilidad podía venir porque eras madre... ...y no podías estar... ...la insostenibilidad podía ser porque te tocaba... ...y no lo quiero plantear solo en términos de negatividad... de ...porque tus viejos estaban enfermos... ...o porque tenías que un curro que te inhabilitaba el estar... O por, ...por distintas cuestiones no podías habitar esa calle... Y la pregunta es cómo estar si no, si no estás, ¿no? como <ríe> Creo que una de las respuestas que algunas personas dieron fue en el barrio, ¿no? Como diciendo, es una cuestión como de escala. Como, vale, nos vamos del centro y esto se multiplica. Fue como en el fondo como una, una posible hipótesis, se si quiere, partida, eso que... Porque a la vez hay unas ganas de ¿no? de veníamos de bastante tiempo de malestar porque la crisis arrancó en el 2008 y, y, y todos esperábamos ese momento como de, de encuentro, por decirlo ¿no? de estar todos juntos no sé, entonces yo ahí como año y pico pienso que hasta dónde por un lado la, la cuestión revolucionaria de lo que se da a partir del 15 no está en, por un lado en recomposiciones decir, mucha gente que está junta a partir de... Que se pueden imaginar cosas a partir de... Pues a partir del río de todo lo que se desata, ¿no? De ese momento de encuentro. Y que permite generar saltos subjetivos muy fuertes que quizás no sean habitar ese centro, por decirlo de alguna forma. No sé si me estoy explicando por dónde voy. Es decir, si no estás hoy a las 11 porque no podés, no pasa nada. Porque estás con otros imaginando un algo y lo estás imaginando a partir de un proceso que se viene dando desde hace año y pico, quiero decir. Más que me, lo que me refería por un lado es que planteabas hay varias cosas por un lado. Creo como que el olfato está puesta en todas. Es decir, que algunos olfatearon que esa forma de poder habitar esa vanguardia en la retaguardia, si se quiere fue irse a un barrio o irse a la universidad o irse a su propia escuela o irse yo qué sé etcétera como un de cooperativas por ejemplo en el caso de Madrid que se crean a partir del 15 de experimentos en lo laboral como formas de uh -huh. entonces como puesto el olfato en esto no no es que no sea sostenible esto lo queremos sostener y porque lo queremos sostener inventamos y entonces en Eso dificulta también en el fondo eh, eh, esa exigencia de la que hablabas recién. Yo que se me pongo en nuestro caso de con lo de Sinusia. el año pasado sentí este no llegar, ¿no? esa sensación de a mí me apetece lo que se hace recién, es estar juntos y estar juntos ahí en la calle, que es donde está la potencia, pero cuando también emprendes, emprendes lo que emprendes, ¿no? como que requiere de un nivel de deseo y compromiso tan fuerte como la crianza por volver a que no, ¿no? lo que hablabas ayer de tus dos hijas como de hay un nivel de, de compromiso con ese deseo que tienes que implica tiempo finito implica energías cuerpos ilusionados pero de cansados y, y una sensación de falta de, de falta en sentido hasta de disponible no de si no estoy de... y esas, y yo creo que esa sensación claro a año y pico se, se se acrecienta porque lo que decías recién después del 25 es ¿no? como con todo esto que se está abriendo ya como un debate super amplio de, del proceso constituyente de la necesidad de destituir ya rajoy incluso de ingobernabilidad ¿no? que se veía a partir de julio de mogollón de funcionarios saliendo a, con un lenguaje riquísimo porque en no tener un lenguaje sectorial es en toda esa potencia como no vas a desear este claro que deseas estar. Y deseas estar dando humildes o pequeñitas ideas deseas, deseas estar y, y la complejidad y yo que lo sea, que veo es que en el fondo eh, todos los cuerpos habitan retaguardias o sea son, o en los cuerpos del 99 habitan la retaguardia se llama carre bolívar es de una escritora que se llama maría barbal y es muy chulo porque cuenta es una pareja migrante que viene de Andalucía a finales de los años 60, se van a vivir al barrio del Besos, que en ese momento es un movimiento obrero, o sea, es un barrio como muy obrero y así. Él es un sindicalista, ella es analfabeta, además el libro va intercalando, es un capítulo, es narrador omnisciente y otro es desde la perspectiva de ella, está muy bien ver la diferencia de... Entonces, él es un líder, o sea, se convierte aquí en un líder sindicalista y ya la va apartando la política, al rollo, hacemos una reunión, pero tú quédate en la cocina, no hace falta que tal, de esto no preguntes, tal. Y ya se convierte en una líder vecinal, eso pues a partir de, sobre todo de la parroquia, que aquí en la jo las joventudes obras cristianas tuvieron mucho mucho peso y, so y en lo que es la reivindicaciones de infraestructuras, no de coles, de servicios públicos y así, y o ella se convierte en una líder vecinal a la, som o sea, a la sombra, como completamente al margen de, de su marido y es, o sea, es muy guay porque son como los dos movimientos fuertes de los 70 y también la distribución de roles está muy bien narrada, es muy es muy chulo. Yo, yo creo que hay una parte en la que, o por lo menos algunos, le damos mucho uso a las redes sociales también para esto, ¿no? así de, de ir narrando como... Oh, aquel trabajo a ese trabajo invisible que hacemos en la cotidianidad que las redes sociales te ayudan a visibilizarlo esto sobre todo y luego hay una parte en lo que yo creo que también las dinámicas van cambiando, o sea que, que la distribución de roles sigue estando <risa> sigue estando presente, pero sí que hay como mínimo el espacio de legitimidad para decir un, un momento y no me atendiendo vecino el rollo de aquí los hombres no pintáis nada, pero esto las señoras diciendo ...tú no te has de nada nunca... ...¿qué coño vas a explicar ahora aquí... ...nada sin mandamos nosotras... ...pero eso, o sea... ...y no... ...bueno... Es, ...para lo que son colectivos analógicos y así... Es, ...es empezar a usar mucho internet... ...para visibilizar ese curro cotidiano... ...desde la tontería de explicar... ...qué es lo que estás haciendo... ...a colgar fotos... ...a narrarlo en vídeos... ...y al final además también se... ...se ve en, la, en el lenguaje que utilizas, ¿no?... ...de... ...el, el otro día alguien me decía... ...ostras que yo mi usuario de Twitter no digas que soy hombre porque siempre hablo en femenino y era como, ya, pero es que se nota tanto que des tío, o sea hay, ¿no? hay una parte que es como los detalles que, que resalzas o como cuentas según qué cosas se nota un montón también, y eso la verdad es que no lo había pensado mucho esto nunca, así como yo es que ahí la idea que tengo es que esa gente que tú dices que está en la retaguardia ya está haciendo la revolución ...o sea, mmm, los que podemos estar en la calle... ...o podemos estar más activos en redes... ...difundiendo información, moviendo información y demás... ...ya lo hacemos... Eh, ...pero dejamos de lado otro tipo de cosas... ...dejamos de lado todo el tema de los cuidados y demás... ...y esa gente que se está dedicando a ello... ...para mí están llevando su parte de revolución también a ese campo... ...porque aunque no puedan estar físicamente... Eh, todo el apoyo que pueden dar, pues yo que sé, en el caso de que yo tuviese dos hijas y me quisiese ir a una manifestación, pues la persona que me puede sustituir y que las puede cuidar y tal, ya está haciendo la revolución también, porque me está permitiendo a mí estar en la calle. Entonces yo creo que el, como todo esto va de redes de cariño y de redes de afecto y de apoyarnos todas unas a otras, eh, lo, lo mejor que se puede hacer es eh, incluir, eh, dando los que estamos en la calle, pues cuando... A alguien que conozcamos, eh, que necesite dejar de lado los cuidados por un día, pues sustituirlos, echar una mano también ahí, no olvidarnos de que esa realidad existe y, y convertirnos en punto de apoyo también, porque es, es algo que a la larga todos tenemos que hacer en algún momento y entonces a la gente que le está tocando hacer ahora hay que darle soporte. ...y la manera de hacer soporte yo creo que es hacer redes de afinidad... ...de oye pues mira hoy te sustituyo yo... que y, ...y no me voy a este desahucio y te vas tú... ...y me quedo yo haciendo lo que tú ibas a hacer... ...porque bueno yo ya he ido a muchos y tú no has ninguno... Pues ...podría ser una solución... ¿no? Y, ...y lo que tenemos que hacer es que igual que estamos convirtiendo... ...en problemas de todos los desahucios... ...estamos convirtiendo en problemas de todos los recortes sanitarios... ...en aquellos sitios donde son más bestias... ...que en otras comunidades por ejemplo pues esto de los recortes a la ley, bueno, la ley de dependencia que se le han cargado y ese tipo de cosas, hay que asumirlo también como un problema de todos. Tengas a alguien dependiente o no, tengas hijos o no, tengas un enfermo en casa o no, tengas tú problemas físicos o no, al final es problema de todos. Igual a mí no me han desahuciado nunca, pero siento como mío los problemas de la gente a la que desahucian. Pues esto igual, exactamente lo mismo. Bueno, la revolución desde la retaguardia, que empieza en mi opinión desde la revolución interpersonal, digamos, en, o introspectiva de cada una, y luego, sobre todo, para mí es muy importante que en el tema de los cuidados, que es una parte es la otra parte no visible del trabajo, eh, para comunalizarlos, que es algo que ayudaría a que la revolución desde la retaguardia, como hablamos tire hacia adelante, lo que hay que visibilizar no son los cuidados, lo que hay que visibilizar es la comunidad, los apegos entre las personas, independientemente de la... De, ...de sexo... ...de cualquier tipo de diferenciación... ...que podamos hacer... ...de filo ¿no? Y pues para mí... ...por ahí debe de ir ¿no? En el, en el sentido del que... A, ...me parece importante... ...que se redefina la masculinidad... ...que es algo que me parece que está... ...a día de hoy muy... ...sigue muy rancio... ...en la sociedad en la que vivimos... ...y en esa redefinición de la masculinidad... ...y en el entender los apegos... ...como un colectivo... ...en radicalizar... El, los apegos también, viene la visibilización de la comunidad y viene la visibilización de los cuidados porque al final son cosas que van una tirando de la otra, ¿no? es como una cuerda que cuando tiras de un nudo pues ese nudo va a tirar del siguiente nudo porque están enganchados. El tránsito Si lo personal es político, la retaguardia es vanguardia David Cují Yayo Flautas, Bebe Flautas, del Congreso al sitio de los calcetines Mina Sin Dominio La diferencia de clase es también hoy una diferencia de tiempo De cuánto disponemos, cómo lo empleamos, a costa de qué Nadiuski La retaguardia son personas valientes pero olvidadas Heroínas cotidianas que no buscan ni reciben reconocimiento Anarcoduende la revolución será distribuida y emergente o no será. Las vanguardias se autodestruyen en el movimiento de red. Johanna Grenzmer. Ampliemos revolución. Hogares y relaciones son trincheras permanentes donde ganamos y perdemos cada día. La lucha en hogares y relaciones, cambiarnos, a veces cansa y duele más que pelear con los antidisturbios. David Cuji Pensar la lucha de clases fuera del marco neodarwinista y neoliberal de la supervivencia del más apto. Minas sin dominio, individualización como precarización de la vida, autonomía del común, poner la interdependencia y el cuidado en el centro. Johanna Grenzner, la base y el pilar de vanguardias, intelectos y vida en general. Falta oblicua, cuando está en juego aquello que consideramos el cotidiano, ¿dónde situar la barricada? David Cugy, endosimbiosis, soporte horizontal y mestizaje en la lucha de clases. ...claves micropolíticas a explorar en la reevolución evolución Anarco Duende. El movimiento no se produce a base de organizar y planificar... ...sino escuchando, cuidando y coordinando procesos más sutiles. Gonzaire. La retaguardia es aquello que somos... ...mientras estamos ocupados intentando ser vanguardia. Nadiuski. Esfuerzo, dedicación, obligación, sacrificio, amor, rabia, impotencia... ...sencillez, humildad, dureza, garantía, humanidad. Alma Orozco. La revolución no es solo estar juntas, sino podernos separar cuando queramos y aún así estar juntas. M. Munera. Retaguardia es eso que no se ve mientras está, pero que si se va, se echa en falta lo primero. Sara Nómede. Es situar a las personas en el centro de la revolución y no olvidarnos de las que están en los márgenes. Colonizar la alegría, colonizar los afectos. Estos son los tuits que hemos recogido. Lanzó Caroline Fingers, que está aquí presente. Lanzó la pregunta de qué es la retaguardia y estas son las respuestas que, que nos dieron. como lo habéis visto, chicas? ¿Qué dicen? ¿Qué ha, nos dicen? Ha sido muy rico, porque llamar la atención sobre hashtag a diario en Twitter, que debe haber 200.000, ¿Y, ¿Y qué es la retaguardia que haya llamado la atención para que 8 o diez personas al menos hayan colaborado a, a pensar eh, juntas qué es esto de la retaguardia? eso Es que es una pregunta que sí que está en la cabeza de mucha gente, ¿no? Porque esto, cosas como con tanto calado no se piensan de un día para otro. A mí me, me gusta mucho ese de dónde ponemos la barricada, ¿no? Haz pensar mucho, es así. No son las únicas respuestas que hemos recibido porque bueno algunas de nosotras somos más eh, más asiduas o más estamos más cómodas en las redes sociales y otras menos entonces también lo hemos pedido por ese mes con carta bueno no, con paloma mensajera no pero casi y nos han enviado otras respuestas un poco más largas pues vamos a leer una nos hubiera gustado llamar a la persona que nos la ha dado que es margarita padilla pero decía que era demasiado pronto. Así que os la vamos a leer dramatizada. Yo voy a hacer de Marga. ¿Qué es la retaguardia? Como dice mi amigo Juan, la retaguardia es la parte quieta del movimiento. ¿Qué relación hay entre retaguardia y vanguardia? La vanguardia es la parte activa. La retaguardia es la parte quieta. La parte activa no necesariamente es la parte organizada ni la parte quieta la desorganizada. La parte quieta no se ve, pero siempre que hay una parte verdaderamente activa, Hay también una parte quieta. ¿Qué sería pensar desde la retaguardia? Sería pensar desde la quietud. La quietud no significa no hacer nada o pasar de todo. Significa moverse, pero quietamente. La como una forma de pensar Y también de estar La retaguardia como vanguardia La retaguardia como inversión de categorías O sea, de lenguaje O sea, de mundo O de forma de mirar y decir el mundo Cambiamos el mundo porque de hecho ya somos Porque vamos siendo Cuidar lo que somos Decir como ya pensamos Pensar como ya nos cuidamos. Retaguardia como fuga auténtica de sentido, del enemigo que nos acecha, que nos expropia. Nuestra tinch, trinchera, nuestra vanguardia, es justamente lo propio. Nosotras, siendo pura retaguardia. La devastación que nos acorrala se dice de muchas formas. Nosotras cambiamos el decir por lo que somos, y somos de muchas formas. El enemigo, esa lógica, no encuentra vanguardia sino retaguardia y eso es insoportable. No es una explosión, es una implosión. Nuestra vanguardia es la retaguardia, eso es la revolución. Vivia en el mundo una mujer y no tenía hijos. A ella Eso es la revolución. Las pal las palabras que nos la nos las daba. Es las avalme dos Rodríguez. Hemos tenido así todo un debate de si sí, queremos poner en primer plano la retaguardia, pensar qué es, pensar cuál es la relación entre vanguardia y retaguardia, y entonces Eva decía, pero hay que llamar a una acción, hay que llamar a hagamos eh, de las retaguardias, vanguardias. Y no estaba del todo claro. Cuéntanos por qué Eva querías que ese sí, fuera, estaba ahí con el empeño del propósito, ¿no? Porque como que igual porque Todavía estoy como enfadada o igual porque como que me, hay un momento que me he atrevido a ponerlo todo en duda ¿no? pero como que me molesta mucho que, que haya cosas tan invisibilizadas ¿no? y como me da la sensación de que enseguida eh, tendemos a volverlas a ocultar ¿no? y enfadada porque? enfadada por esa invisibilización y además no solo porque la invisibilización me invisibilice a mí como madre que cuida o a mi madre que, que se defiende de seguir viviendo siendo muy anciana, sino porque creo que realmente lo que dice este amigo Antonio que es el texto primero que hemos leído, ¿no? que es un amigo que trabaja en un geriátrico o sea yo creo que en el momento presente no nos podemos permitir el lujo de prescindir de nada ¿Ni de, de nada, es ese punto de nos hacemos falta Ni de nada, ni de nadie, ni de ningún gesto ¿no? Entonces me parece que, que eso Que una vanguardia que, que, que no esté pendiente de O no permita que una madre amamantando quepa ahí Me parece que no, no lleva a ningún lugar O sea, que, que es una crisis demasiado profunda Como para que se pueda hacer en, en, en solamente alguna capa ¿no? sensaciones que, como la sociedad está tan individualizada, eh, mientras que antes las relaciones entre la retaguardia cuidadora y la vanguardia eran mucho más orgánicas, ¿no? porque el, el líder guerrero que iba a las trincheras y demás luego volvía y tenía un, un vínculo muy vivo, con aunque fuera invisible la parte de atrás que le cuidaba y le sostenía, volvía y contaba la batalla ahí. Ahora yo lo que sí siento es que quien está en la vanguardia no vuelve a ningún sitio. Mientras está joven, mientras está fuerte, pues está ahí, mientras se sostenga y cuando ya no, queda como una retaguardia, es una especie de fondo de saco <risas> y no hay una conexión entre una cosa y otra. Entonces como que se nos añade otro problema, la invisibilidad de la retaguardia y esa individualización que hace que cada cual vaya a luchar solo por sí mismo y exclusivamente por sí mismo y que esa lucha sí que, hombre, si ganáramos es de esperar que beneficie a muchos, pero desde la experiencia no aprendemos mucho. Bueno, eh, voy a ponerme en el otro lado porque creo que realmente se hacen muchísimos esfuerzos para que se visibilice todo lo que eh, llamamos, estamos llamando aquí retaguardia y somos, por ejemplo, eh, cualquiera que haya llevado una manta a la plaza Celenque, a la ac acampada Rodea Bankia, somos ese es proceso de visibilización. Se va haciendo, pero claro, son pasos de hormigas, son pasos de hormigas mientras que las eh, noticias, los grandes titulares, eh, las personas que fueron detenidas, las personas que fueron multadas, las personas que fueron eh, identificadas o apaleadas eh, ocupan, mal seguramente muy a su pesar, un espacio mediático mucho mayor de elefante. Bienvenidos a las noticias que no verás en YouTube. te acabo de dar un golpe a un taxi, nada importante, un contacto, pero el parachoques es de plástico y se ha roto, segunda vez en poco tiempo. Gran putada para los perjudicados que se quedan sin coche un rato llegan tarde a por el niño o pierden una carrera Como este buen hombre que llevaba un cliente Lo siento muchísimo, dígame sus apellidos Muriel Anta de Río Conejos Le digo, coño, ¿conoces? Pregunta a él, sois Sanabrés, su pueblo es precioso Resulta ser cuñado de uno del pueblo Le cuento detalles de su pueblo y el de su suegra El hombre emocionado, al final casi contento del accidente Me dice, a ver si nos vemos por allí Durante la embajada de Siria, en el Paseo del Prado, un macarra con traje y pinta de conserje le dice a un hombre latinoamericano «¿Dónde están los valientes de ayer, ahora, eh, ¿dónde están?». Re le respondo desde el coche a un metro suyo, con traje y sonriente. «¿Aquí volvemos el sábado?». «¿Cómo?». Se lo repito, mira el suelo con mucho corte. Una mujer llega a la acampada de Celenque. «El banco me quiere desahuciar la casa». «Súmate a la acampada», le contesta una de las presentes. «Pero yo no puedo, tengo hijos, trabajo». «Aquí nadie va a luchar por ti», le replican. Otra de las presentes matiza. «Se trata de hacer turnos, de contribuir, no te tienes por qué pasar las 24 horas aquí». «¿Y alguien más completa? ¿Tienes marido, familia? Cuéntales, organízate con ellos, para entre todos ir pasándoos por aquí preparar la carpeta con vuestro caso, para que la sumemos a las demandas que tenemos y trabajemos juntas». de poder comprarse un piso de 300.000 euros a dación en pago, insolvencia y una caravana y Darío aguanta antes y ahora lo que más le gustaba a Darío era andar por el campo y escalar y sin ser jefe de obra uno tiene mucho más tiempo fácil no es, sobre todo porque necesita dinero está probando de guía claro, todo en negro porque lo que le ingresen se lo embargan oí sus pasos desde la cocina diminutos y firmes ni dos ni tres, sino muchos seguidos. Mi hija había empezado a caminar. De un instante a otro, sin más. Inesperadamente se puso de pie y caminó como tantos niños. Allá que voy. Pequeños milagros enormes. AFM, de 14 años, ha contestado hoy a su padre con calma y aplomo. Mamá va a ir hoy a esa manifestación. AFM y su madre, al volver... Estaban tan contentas que han tardado un rato en darse cuenta de que el hombre había preparado la cena para todos. La convocatoria de hoy de Rodea al Congreso ha reunido el número de 38 millones de almas. 2.000 personas, según la delegación del gobierno. De las 100.000 que efectivamente realizaron todo el recorrido, otros 37.900.000 se quedaban escribiendo entre todos una gran nueva y flamante constitución con sus sudores. Veje no acudirá hoy con todos sus amigos, ni caminará por las calles desde la Plaza de España hasta Neptuno. ¿O le importa tanto lo que sucede con nuestras vidas y los ataques a la misma que se ha quedado acompañando a su abuela enferma en una habitación de hospital privatizado? Aquí terminamos nuestro primer programa. Vendrán otros dos que vienen con preguntas también. La primera es ¿Qué sería radicalizar los cuidados? Y la segunda qué relación podemos construir entre lo micro y lo macro, la micropolítica y la macropolítica, la microeconomía y la macroeconomía. Serán de nuevo programas donde soltaremos muchas palabras y muchas ideas para que cada cual se las lleve a casa, a la retaguardia, a seguir pensando.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 Duérmete, Lucerito, de la mañana.